4, la radio de Elche. La Glorieta con y Alonso. Saludos, eh, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este martes 22 de junio. Hoy no es un buen día, tenemos por desgracia que lamentar una víctima mortal en un incendio que se ha producido. Esta madrugada en una vivienda del Altec. Ampliaremos la información en nuestra ronda de noticias. Y también tenemos que lamentar la amenaza que se cierne sobre nuestro territorio. Ayer, tal y como estaba previsto, la ministra de Transición Ecológica publicó su planificación hidrológica y no salimos bien parados en el reparto del agua. En el plan de Cuenca del Tajo, como se temía, se contempla un incremento de los caudales ecológicos de 6 a 8 metros cúbicos por segundo. Este incremento supondrá el fin del trasvase Tajo-Segura, pero eso sí, las protestas, reuniones, movilizaciones de los regantes y no sabemos si de nuestros representantes políticos han servido para que ese incremento no sea de golpe, sino de forma gradual. Hasta 2026, tiempo estimado por la ministra Teresa Ribeira, para acabar con las infraestructuras necesarias que nos permitan beber y regar de las desaladoras y de la reutilización de las aguas. Una auténtica tragedia que el Gobierno valenciano ha pretendido vender como algo no tan malo en un comunicado de prensa en el que asegura que las negociaciones de Puig y Mireya Moya con el Ministerio al menos han servido ...para mejorar la propuesta inicial, dejándonos seis años... ...para ir recortando los envíos de agua de forma gradual y no de golpe. El Consejo pide al Ministerio que mantenga abierto ahora el diálogo con los regantes... ...para seguir mejorando las condiciones del trasvase. Los regantes del Segura han rechazado, como es lógico... ...esta planificación hidrológica del Gobierno anuncian que van a recurrirla y consideran que solo se ha seguido criterios políticos y no técnicos porque no los hay para subir el caudal ecológico. A los regantes les da igual que maten el trasvase este año o en 2026. Van a seguir batallando y esperan una respuesta clara y de apoyo de toda la sociedad civil del Levante. Esta noticia se daba a conocer ayer en Madrid, donde el alcalde y la concejal de Cultura se desplazaron para pedir oficialmente al ministro José Luis Rodríguez y Uribe la cesión de la Dama de Elche para el próximo año. Además, aquí se presentó el dispositivo de seguridad para cerrar en la noche de San Juan las playas de Elche. La policía utilizará drones para vigilar nuestro litoral durante la noche de San Juan. Hoy en nuestro programa daremos a conocer la actualización de los datos por municipios de la pandemia... Eso será en la ronda de noticias. Tenemos una tasa de incidencia que va mejorando. Y en esa ronda de noticias, además, hablaremos de la cesión del busto íbero. Y a las diez y media abordaremos el grave problema del agua tras publicar el Ministerio sus intenciones de cierre del trasvase Tajo Segura. En unos minutos tendremos, además, la teculia política con Partido Popular y PSOE. Y a las diez de la mañana entrevistaremos a Manolo Costa y Mindanguillo. Necesitamos humor porque se han convertido tras su paso por un concurso televisivo en el dúo cómico más mediático de Elche. Y ahora comenzamos con la música, la música de De Pedro y Leiva, La noche oscura. Todo el mundo exige un cambio. Pero nadie quiere cambiar, todo el mundo di raros, pero quiere ser original. Todo el mundo necesita tiempo, pero nadie se quiere detener. Todo el mundo quiere vivir siempre. I'm Zudad, uh.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 7, 0 9, 15, 13. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música. Detrás de Bebo San Juan se encuentra un artista muy completo, Emilio Aragón, y esta es una de sus canciones, El Carro del Sabor. Cada mañana desde mi ventana Veo que otra vez baja Por la calle mayor El carretillero Con aromas de infancia Llenando el aire de vida Y de sabor mi corazón Y empujando su carro Comienza a cantar Esa dulce tonada Que me hace soñar Traigo malasades de la Cristina, mo pongo de vallamón. Recuerdos de este cuernavaca, sacocho de Carraque, venir con la pipa y Vallera, se le olvida su sabor. Y paso a paso sigue el carretillero llevando sobre su carro recuerdos de mi niñez. Zijn sobre dan memoria como el eje de una gloria y alegrándome otra vez y la voz de su canto me vuelve a embriagar y las calles se llenan de vida y de paz. Traigo malangas. Soy el reflejo de mi tierra santa, donde la gente baila y canta para mí, donde cualquier excusa sirve para que entiendas que la vida es una fiesta y solo depende de ti. Empujando su carro comienza a cantar, y las calles se llenan de vida y de paz. Ik traik een de camarioca, boekinders de la Cristina, mocht de Vaya en de boekjes de con un poquito de ron, vengo con el carro del santo, con el carro del santo, voy a comerlo con coco, y ya me vuelvo loco, vengo con el carro del santo, con el carro, hay como una sopa, hay que me ponga colorado, vengo con el carro del santo, con el carro del santo, con unos botones, picadillo con atabure asado ...marito que vengo sin usted, ahí en el carro del saúl. 101.4. Teleelch Radio Marca. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones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 con Rosmaria Alonso. Trece minutos pasan de las nueve de la mañana y seguimos con más salsa. La de Marina Heredia, se nos perdió el amor. Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría nuestra sendo duraría mira que que la del cariño porque el que nunca recibe te bien te que la razón no tiene que ser la tuya no siempre tiene que ser la tuya vive Recuerda que dat que ser agradecidos con la suerte, porque el que cree que mucho dat je niet meer bent? Weet je dat je niet meer bent? niet meer bent? Weet je niet meer gana por no cuidar lo que se quiere por no cuidar lo que se tiene y en en recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte porque el amor se ofende en seguida y si la tira,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 101.4 Teleelz Radio Marca todos los martes en la Glorieta Tertulia Política. Pues hoy es martes y por tanto tenemos ya la Tertulia Política a punto de comenzar, porque ya están con nosotros los participantes de este martes. Eh, tenemos en el estudio de TeleElch en Radio Marca al portavoz del equipo de gobierno. Héctor Díez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ros. Un saludo para todos los oyentes. Uh -huh. Y también tenemos al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Muy buenos días. Hola, Ros. Muy buenos días. Un saludo también para todos los oyentes. Bien, pues hoy son muchos los asuntos que tenemos que abordar y comenzamos con lo más inmediato. Ayer el alcalde con la concejal de Cultura se marcharon a Madrid para pedir oficialmente en la cesión de la dama de noche. Héctor, ¿hay posibilidades de que la dama venga en 2022? Bueno, pues eh, a las luces de a luz de las declaraciones que ha hecho el ministro, parece que hay voluntad de que así sea. Y bueno, creo que de momento las exigencias del ministerio entran dentro de lo esperado, ¿no? Eh, siempre tienen que ser dentro del ámbito de, de la seguridad, en este caso de la pieza y desde luego como siempre se ha planteado tiene que haber un motivo específico ¿no? en este caso el motivo específico que se ha buscado es el relacionado con esa gran exposición de arte ibero que se realiza el año que viene en el MAE con motivo del 125 aniversario del descubrimiento de, de la dama contar con la presencia de la dama desde luego eh, le daría una relevancia a esa exposición incalculable y creemos que es algo muy positivo que exista esa voluntad política ahora la participación del Ministerio dentro de esa comisión de trabajo que en Italia y Ayuntamiento ya montaron ya la legislatura pasada y que ha servido para ir dando forma a las distintas actuaciones que ya se han realizado en el MAE, porque quiero recordar que el MAE lleva ya varios años realizando distintos tipos de obra con el propósito de poder albergar eh, la dama y con el propósito también de mejorar la, la exposición museográfica y creo que es una muy buena noticia que permitiría que el año que viene, teniendo en cuenta parece que ahora sí eh, vemos el final del túnel con la pandemia y que todos estamos pensando ya en que los sectores productivos remonten, creo que sería positivo para la ciudad que el año que viene podamos tener esa gran exposición con la dama en un año que todos esperamos, 2022, que sea normal y que nos permita remontar todo lo que hemos eh, dejado atrás, sin dejar de lado que la reivindicación definitiva tiene que ser la de que algún día la dama pueda estar aquí definitivamente. Señor Navarro, desde el Partido Popular, ¿qué valoración realizan de esa reunión mantenida con el ministro? Bueno, pues hasta ahora, en cuanto a la reunión en sí, lo que conocemos, por supuesto, como a ser de otra forma, en este tipo de gobierno, es lo que ha aparecido en prensa. Nadie nos había comunicado nada. De hecho, el señor alcalde dijo que se iba a reunir el día 24, pero bueno, la fecha lo de No, Lo importante aquí es realizar un trabajo, pero un trabajo de verdad, dejarnos de fotos porque llevamos ya mucho tiempo escuchando que la dama está cada vez más cerca, que la dama que es una realidad, que hay voluntad por parte del gobierno de ceder esa pieza tan importante como significa el busto híbrido de la dama Belche en nuestra ciudad, pero no termina de concretarse, no Yo sé qué pediría pues, un poco de, de claridad y concreción en cuanto a, a las fechas y a, los, a, a la certeza, ¿no? no dejarnos de ambigüedades y ir a lo certero se ¿no? coincido con conectores la importancia y en el revulsivo que podría ser para la ciudad, ¿no? el tener primero a nivel económico, a nivel turístico, es evidente, ¿no? muchos ciudadanos de poblaciones vecinas se acercarían a conocer el, el busto íbero, también hablando con, uh -huh. con muchos compañeros ¿no? de la restauración, así que eh, mencionaban el impacto tan efusivo que tuvo uh -huh. la, la anterior visita de la dama delche, ¿no? en la que es su casa. Y segundo, por, también por orgullo, ¿no? De reivindicar que la, la pieza eh, esté o se exponga en el lugar donde apareció, en el lugar donde al que pertenece, también yo creo que como, como licitanos nos debe llenar de orgullo, ¿no? Entonces, sí que pediríamos concreción y, y los mm -hmm. anuncios que se realicen al respecto sean claros y sean muy concretos, ¿no? Sí, Recuerdo sí. al señor Carlos González hablar de ubicaciones tantas como, como enclaves tiene la ciudad. ¿no? Se hablaba de la torre del homenaje, se ha, llegó a hablar incluso de las clarisas, uh -huh. ¿no? apostar por, por un espacio definitivo y conocer cuáles son los requisitos que ha puesto el ministerio. ¿no? Sabemos que ha hablado de, de seguridad, faltaría más. No, no uh -huh. vamos a tener la, la dama expuesta sí. en mitad de, de un huerto de palmeras. Eh. Pero conocer cuáles son los requisitos que ha puesto Sobre la, no. la ubicación de la dama lo tienen claro. ¿Será en la torre del homenaje o en alguna sala del MAE? Bueno, pues el planteamiento desde el principio ha sido siempre eh, el MAE. Otra cosa distinta es que desde el Partido Socialista planteamos en nuestro programa electoral que una, que una posible vía de trabajo a la hora de establecer un museo de arte ibero en Elche eh, podría ser una ubicación alternativa, pero ante una cesión temporal, lo lógico es que la dama esté en el MAE. Yo creo que para la, que la dama venga se tienen que dar condiciones de estabilidad, en este caso yo creo que en la ciudad se dan Pero es cierto, y permítame que haga memoria, es que desde el año 2015 llevamos tres ministros de Cultura. Y esperemos que todos los presidentes del gobierno tienen el derecho, lo han hecho todos, y a mitad de su mandato hace una crisis de gobierno. Parece que este lo va a hacer también en las próximas semanas. Y esperemos que no cambie el ministro de Cultura, es porque bien. eso creo que no ayudaría tampoco. no Pero sí que es cierto que creo que lo primero es la voluntad, porque ha habido gobiernos que han tenido voluntad y hay otros que no. No vamos a entrar en el fondo de la cuestión. Este tiene voluntad y, como es lógico, pide lo mínimo un lugar adecuado. Creo que lo tenemos, aunque hay que hacerle algún tipo de, de cambio más y, desde luego, también aportar ese plan de seguridad tan necesario para que la pueda. Ver. Y, además, demostramos que lo tenemos, el plan de seguridad en 2006. Eh, Héctor, y ¿qué va a pasar con el...? Qué, ¿Qué planes tienen para el Centro Cultural de las Clarisas? Bueno, en el Centro Cultural de las Clarisas siempre se ha hablado de posibles eh, alternativas a la hora de ubicar eh, salas de exposiciones, museos, centro de cultura contemporánea, el centro de cultural, cultural de las Clarisas eh, lleva ya funcionando bastantes años, eh, quiero recordar que creo que fue, si no me equivoco, en torno entre los mandatos de Alejandro Soler y Mercedes Alonso cuando empezaron a desarrollarse actividades eh, allí y precisamente ya hace unos días estuve en la presentación de un libro allí, pero es cierto que el edificio necesita una rehabilitación en profundidad y dotarlo de un contenido eh, adecuado para que, bueno, pues la ciudadanía en general pueda disfrutar eh, de él, ¿no? Nosotros ya venimos desde la pasada legislatura trabajando en posibles alternativas para el mismo y esperamos que en los próximos meses puedan fructificar eh, algunas de esas iniciativas que le puedan dar ese contenido final, porque al final, si el edificio no se rehabilita en su conjunto y para ello hace falta una inversión muy importante, al final se deteriora como es lógico y eso creo que puede tener un coste mayor que que el tenerlo como está actualmente ¿no? Claro, estamos hablando ahora de la gestión del patrimonio el Partido Popular también ha sido muy crítico con la gestión del patrimonio cultural de este tipo de gobierno Sí, bueno, más allá, dejando al margen la pandemia ¿no? que evidentemente ha tenido un, una repercusión directa, no solo en el ámbito cultural sino en, en todos los aspectos ¿no? de, del día a día de un, de un municipio pero sí que es cierto que a nivel cultural eh, la programación, la actividad los espacios se han ido reduciendo, viendo reduciendo conforme han avanzado los años. ¿no? Me viene ahora a la mente eh, el espacio de la lonja medieval, que nos dijeron que se iba a habilitar temporalmente unos pocos meses en el año 2020 y, sin embargo, estamos a mitad del año 2021 y sigue siendo ahora mismo un espacio para gestionar o para realizar todos los trámites de, de las ayudas que se podría buscar cualquier otro espacio, cualquier otra dependencia y la lonja medieval, que es un enclave tan singular, tan significativo como, como este, habilitarlo para, para un ámbito cultural. Eh, la polémica que conocimos hace unas semanas con eh, la Secretaría de la carreta, también. diferentes cosas que han ido mermando y hecho que la cultura o las plataformas relacionadas con la cultura alcen la voz reclamando mayor atención por parte del actual equipo de gobierno ¿no? en cuanto al espacio de las clavizas fue eh, en la legislatura del Partido Popular, fue pues Pablo Ruiz además el que lo impulsó cuando se retomó toda la, la actividad cultural en este espacio también tan, tan peculiar y tan destacado en nuestra ciudad, pero es cierto y aquí también coincido en que mm, requiere una inversión bastante elevada y aquí es donde entra en juego pues, la, esa simbiosis ¿no? que se debe dar entre el ámbito privado y el ámbito para tratar de buscar algún, pues, algún pero, elemento que, que lo impulse. No, no conocemos por eso. Es pero intención. no solo este monumento del convento de los mercenarios está en peligro o se está deteriorando por la falta de rehabilitación o falta de inversión por parte de las administraciones públicas. Tenemos también el ejemplo del Molirreal. Real. En estos momentos ustedes han adjudicado eh, las obras, pero eh, ¿en qué situación se encuentra el Molirreal? Real? ¿Hay peligro? Bueno, en este caso hay dos actuaciones que en este momento están en vías de, de ejecutarse y que ya están en, en fase de, de, de licitación los proyectos. Uno es, como bien decías, la estabilización de la laeda a la altura de Molirreal, que lo necesita desde luego para poder retomar las actividades que allí se desarrollaban. En Molirreal como tal eh, no corre eh, peligro, eh, pero sí que es cierto que a la luz de la erosión que se ha producido en la ladera del río es necesario estabilizar eh bueno toda la parte inferior que sustenta el Moli real y las obras se ejecutan en estos últimos meses ¿no? Y al mismo tiempo también eh cabe recordar que hemos solicitado hace pocas eh, semanas una subvención a al Ministerio de Cultura dentro de las subvenciones de Patrimonio Mundial para la rehabilitación parcial de la fachada de eh, el Palacio de Altamira que como eh, se puede ver, bueno, pues el enlucido se ha ido desconchando con el paso del tiempo, cabe recordar que es una obra que se realizó hace ya casi 20 años con las subvenciones del 1% cultural y que lo necesitaba también, ¿no? Por tanto, poco a poco ir actuando eh, en esos elementos patrimoniales tan importantes que tenemos y que desde luego necesitan atención. En el caso del convento de las Carizas es cierto que se han hecho muchas actuaciones de mejoras parciales, diría yo, se han utilizado los talleres de empleo con distintos gobiernos, pero necesitaba una rehabilitación totalmente en profundidad porque más allá de lo que era la capilla y, y bueno, lo que pueda ser eh, la huerta, eh, el resto del edificio está sin rehabilitar y la planta de arriba está inutilizada y, además, eh, creo que ni siquiera puede cargar peso, por tanto, es necesario entrar en profundidad en el comentario También tenemos que hablar de Santa María, que aunque no sea propiedad municipal, ustedes están en el patronato del Ministerio y es el escenario de la cesta. Eh, han sido intermediarios para conseguir subvenciones por parte del Ministerio y de la Generalitat mm. Valenciana. ¿En qué momento se encuentra Santa María? ¿Sigue esperando, como hace años, que llegue algo, alguna partida presupuestaria, para rehabilitar sus fachadas que caen? Bueno, en este caso, hace ahora apenas unos meses, se produjo una reunión entre el ayuntamiento también y el patronato con el propósito de poder impulsar un proyecto de rehabilitación de aquellos elementos y hornacinas más deteriorados de, de la basílica y poder así, teniendo proyecto que yo creo que es fundamental, poder buscar financiación ya sea del ministerio o de, eh, como ha pasado en anteriores ocasiones, de alguna eh, fundación. no Cabe recordar que eh, a lo largo de los años distintas fundaciones y entidades bancarias han eh, también eh, participado de la rehabilitación de, de Santa María. Yo creo que es una prioridad porque, como es lógico, pasan Ajá. los años y si no se va actuando periódicamente, pues al final el deterioro se hace patente y en este caso la Basílica tiene... Tiene determinados elementos que necesitan de atención inmediata. No, no tenemos más tiempo. Hemos intentado repasar el patrimonio eh, arquitectónico y cultural e histórico de la ciudad. Eh, la gestión que ustedes están realizando del mismo. Y lo hemos hecho con esa reunión con el ministro de Cultura. Vamos a hablar de, otra, de otro ministro. José Luis Ábalos vino a Elche el pasado viernes para cambiar el nombre del aeropuerto de Elche. Ahora es Aeropuerto Alicante-Elche-Miguel Hernández. ¿Por qué se ha cambiado el nombre del aeropuerto, Héctor? Bueno, pues en este caso, eh, de hace algunos años, había una petición de distintas entidades y colectivos, también apoyados por la familia de, del poeta, en el que se proponía la posibilidad de que el aeropuerto llevara el nombre del poeta. Es cierto que los distintos aeropuertos españoles están cambiando el nombre. Eh, cabe recordar que el de Madrid se llama ahora mismo Madrid Barajas Adolfo Suárez. Eh, también, si no recuerdo mal, el del, Prat, el del Prat de Barcelona también ha sumado el nombre del mítico presidente Compañ de la Generalitat, eh, etc. ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que eh, el Ministerio ha tenido a bien recoger esa propuesta de las entidades culturales y de la familia. Yo creo que es un nombre muy representativo de nuestra tierra para que lleve. En este caso, el aeropuerto eh, su nombre y, bueno, pues si el aeropuerto ya era internacional, ahora yo creo que pasa a ser casi universal, ¿no? Con el nombre del poeta yo creo que es algo eh, positivo, pero sí que es cierto que para mí la noticia de Calado es esa nueva autovía con la que cuenta Elche, la Nacional 338, que era fundamental duplicarla, dadas las condiciones en las que se encontraba eh, la antigua Nacional. No solo vino para cambiar el nombre, vino también para inaugurar esas obras de duplicación, de, de conexión del aeropuerto. ¿Qué valoración hacen desde el Partido Popular de esta visita del ministro de Transportes? Sí, bueno, En cuanto a, la, a las obras ¿no? en sí de, de, del aeropuerto, yo creo que algo, era algo necesario y algo obvio también que necesitaba la infraestructura aeroportuaria de nuestra ciudad, eh, que va a permitir eh, o va a garantizar la seguridad de, cuando recupere cuando vuelva a ser el aeropuerto que, que fue hace unos poquitos años, el aeropuerto, el Altet, eh, pues que, que garantice la seguridad de todos los que acuden allí a diario. ¿no? Pero en cuanto al cambio de nombre, me parece, me resulta anecdótico. no Yo creo que para nuestra ciudad va a seguir siendo el aeropuerto del de Altec, que además lo, los ciudadanos del Altec llevan con tanto orgullo, reivindican con tanto orgullo que el aeropuerto se sitúe en su, en su pedanía, en, en su núcleo sí. urbano del Altec, Yo creo que el cambio de nombre es algo que a nadie, a ningún ciudadano de a pie, le puede tener impacto o le preocupa ahora mismo. ¿no? En cuanto a, al aeropuerto en sí, eh, son muchas las necesidades que tiene. ¿no? Se me ocurre ahora la conexión ferroviaria, que es uno de los pocos aeropuertos, si no el único aeropuerto de relevancia en nuestra ciudad, que no está conectado por tren lo que resulta eh, bastante llamativo que a estas alturas en las que estamos, que cuando estamos hablando de ese transporte sostenible, eh, que no se realice esa inversión y que no se apueste decididamente por, hemos de recordar, el quinto aeropuerto de nuestro país, pues resulta más que llamativo, ¿no? Y también uh -huh. subyacen otros eh, asuntos, ¿no? Como eh, qué ocurre con la terminal 1, ¿no? Que no, no termina de, de darle uso, o qué ocurre con todos esos eh, parques ¿no? o esas empresas de, de alquiler que estaban de forma ilegal y demás. Creo que en cuanto al nombre, pues, bueno, una, una decisión más, un tanto populista, no, hemos de decir que la figura de Miguel Hernández está muy bien representada en nuestra ciudad, con colegios, con calles bastante importantes del municipio y por supuesto con nuestra universidad. Pues vamos ahora a entrar en ese debate sobre el estado del municipio. Héctor, veremos algunas de las actuaciones que han solicitado la, las entidades en ese debate en 2021. Las veremos pronto. ¿Va a servir de algo ese debate sobre el estado del municipio? ¿Tomaron ustedes buena cuenta de las reivindicaciones y las peticiones de los colectivos? yo creo que en términos generales debatir siempre es positivo y la celebración del debate de estado del municipio, creo que es algo fundamental y sinceramente, si sí es por el Partido Socialista ha venido para quedarse. Espero que si sea para el resto de grupos, independientemente de que a veces pues uno tenga que escuchar sugerencias, críticas o cosas que le gustan más o le gusten menos, desde luego eso debería ser indiferente para el hecho de que se celebre siempre el debate de estado de del municipio. Bueno, en este caso, aparte de poder escuchar las sugerencias de la ciudadanía, lo que el gobierno puso encima de la mesa es la hoja de ruta para estos dos próximos años que quedan de legislatura aún, en la que importantes infraestructuras que afectan a las eh, pedanías, bueno, pues van a ver la luz, ¿no? Como pueda ser, en este caso, la adjudicada ya ampliación del colegio de las vallas o la redacción del proyecto del colegio del ALTED, al mismo tiempo que ya hemos visto las ampliaciones con nuevos aularios de los colegios de Valverde o de Esgarrofers. ¿no? Al mismo tiempo también creo que va a ser muy importante que dentro del primer año de contrato se pueda ver el despliegue del nuevo servicio de limpieza, que creo que va a afectar mucho a las pedanías y a la mejora eh, de su estado, en lo que tiene que ver sobre todo con los servicios que reciben los ciudadanos a la hora de la recogida, Y con algunas eh, mejoras eh, de limpieza, ya se están pudiendo ver la de limpieza de playas, que es algo importantísimo. Si estamos hablando de bueno, recuperación económica, tenemos que hablar de turismo y, por tanto, de tener nuestras playas en las mejores condiciones. ¿no? Y al mismo tiempo, por supuesto, también están las demandas del día a día, que son eh, importantes, que son tenidas en cuenta y que en la medida de las posibilidades se van atendiendo. ¿no? Siempre digo que independientemente de que tuviéramos un presupuesto infinito para atender las demandas del día a día, como pueda ser la mejora de caminos, siempre faltaría eh, dinero para la extensión de nuestro término municipal, ¿no? Pero bueno, creo que poco a poco se están eh, atendiendo, que el propósito es eh, seguir en ello y que ya hay pedanías, como se pudo escuchar también aparte de las críticas, uh -huh. que han ido recibiendo mejoras y que la ciudadanía lo agradece, pero es lógico que como Como puede pasar en cualquier sitio, pues siempre que hay cuestiones pendientes se pone el foco en las que están pendientes, ¿no? Pero creo que en estos dos años hemos hecho un avance bastante importante en la mejora que tiene que ver con los caminos, hemos estado en los últimos meses renovando todos los contenedores metálicos de los caminos del campo, que es una petición del día a día muy demandada por los ciudadanos y, bueno, más allá de, de eso, yo creo que el debate tiene que servir para la reflexión, para tratar de, de mejorar. Y, bueno, luego en la parte más de grupos políticos, pues para, cada grupo político fija su posición y, bueno, en este caso creo que es cierto que a mí el debate me pareció poco propositivo. Ya lo he comentado en alguna tertulia más que hemos no tenido posibilidad. Creo que hay que pegar una vuelta al formato también para tratar de hacerlo un poco más eh, dinámico. Sé que es difícil porque cuando intervienen 30 personas es difícil que algo sea dinámico, pero eh, lo importante es que se hace... Y desde luego, a ver si entre todos conseguimos que la próxima edición del debate del Estado del Municipio sea algo más dinámica. Eh, Navarro. Sí, bueno, teniendo en cuenta que costó que el equipo de gobierno con, convocase el debate del Estado del Municipio, llevamos desde octubre, noviembre reclamando que se celebrase de, un, de una forma u otra el debate del Estado del Municipio, yo creo que en la ciudadanía... Queda la sensación de que ni el fondo ni la forma. Termina de, de encajar lo que es un debate del estado del municipio. ¿no? Evidentemente eh, la, la forma se hace un tanto largo y los ciudadanos, me gustaría saber el número de ciudadanos que realmente sigue el debate del estado del municipio. Si uno se remite a los datos de, de redes sociales, la verdad que la repercusión que tiene el debate del estado del municipio y la ciudadanía es ínfima. y Esto yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos. El formato, evidentemente, es difícil de encajar, pero que requiere de una revisión es una obviedad. Es una obviedad. Porque no puede ser un... la sucesión de intervenciones por parte de las asociaciones, por parte de las entidades que son necesarias y que tienen su espacio, pero que después la parte que nos corresponde a los grupos políticos sea un monólogo de... por parte del alcalde de turno. Y el resto de grupos tengan una, una intervención muy limitada, muy acotada y muy en el formato en el que estamos habituados a los plenos. Para discutir entre nosotros, tenemos los plenos municipales. Entonces, yo creo que requiere de una revisión tanto de la forma como del fondo. Y, a mí la sensación que me queda del debate del Estado del Municipio es que no se plantearon los grandes asuntos, o no se dio respuesta a los grandes asuntos, los grandes problemas que ha tenido el municipio durante este último año, uh -huh. que es para lo que está enfocado. Nadie nos habló de la solución del mercado central, que, hoy, que hemos conocido que la concesionaria, o la antigua concesionaria, ya uno ya no sabe, ha demandado al ayuntamiento, como era obvio y como venían reclamando, o qué ocurre con el edificio de Riegos y Progreso, o qué, cuál es la posición y la opinión del equipo de gobierno respecto al patibel, que los tribunales... Pues, como valor. quedan cinco minutos, porque tenemos que terminar antes, ya que Héctor Díez tiene comisión de medio ambiente, ya que el pleno se aproxima, es el lunes, y tienen todas las comisiones de pleno esta semana. Héctor, quedan cinco minutos. Eh, José Navarro ha introducido el tema, el mercado central. A partir de ustedes ya saben eh, si se les ha notificado que, ha recur que les han demandado. Eh, ¿En qué situación está jurídicamente el asunto? Bueno, a día de hoy nosotros no tenemos constancia de ninguna acción judicial y en el caso de que la concesionaria parcisa la tome, pues estará en legítimo defensa de sus intereses y tendrá derecho a realizarlo, como el ayuntamiento ha tenido derecho a resolver el contrato, en este caso con el apoyo del Consejo Jurídico Consultivo, que no es baladí ¿eh? a la hora de hablar de actos administrativos. ¿no? Bueno, eh, esperaremos a ver eh, qué novedades eh, nos traen las próximas semanas en torno a este tema. Desde luego, el Gobierno Municipal tiene eh, la decisión tomada en Junta de Gobierno y en las próximas eh, semanas pues, seguiremos hablando de cuestiones que afectan al futuro del mercado, todo en el tiempo correspondiente que considera el Gobierno Municipal, que para eso está también legitimado. ¿eh? Aquí cada uno tiene su legitimidad a la hora de tomar sus decisiones, por más que algunos tengan demasiada prisa a la hora de hablar de, de este tema, ¿no? Y de la misma manera que con el tema de la facha de riesgo de progreso, eh, ni que dependiera del ayuntamiento la cuestión, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado bastante de este tema, eh, nosotros hemos hablado con la propiedad en multitud de ocasiones, la propiedad tiene derecho también, en este caso, a ejecutar eh, el proyecto eh, sobre sus terrenos en la medida en que considere oportuno y en base a las indicaciones de consellería, el Gobierno Municipal lo que desea es que cuanto antes se pueda normalizar esa situación pero también, como es lógico, la propiedad tiene derecho a plantear el futuro de su parcela, teniendo en cuenta las consideraciones que ha realizado la consellería, la sentencia que hay por medio, pero desde luego tampoco, desgraciadamente, en este momento podemos eh, hacer mucho más a la hora de poder acelerar la cuestión, pero que esperamos que también pueda haber novedades en los próximos meses. Y, bueno, eh, yo creo que con respecto al debate de Estado-Municipio, con respecto a los plenos, Yo creo que tenemos que ser conscientes de que la ciudadanía no tiene cinco horas al día para estar escuchándonos a nosotros, ¿no? No es que el debate del Estado-Municipio tenga poca audiencia. En general, el Pleno, y si uno lo ve a través de las redes sociales, tiene una audiencia puntual, ¿no? Yo creo que la gente, como es lógico, igual que con el Congreso de los Diputados, se informa por los medios de comunicación cuando ha acabado su larga jornada de trabajo y toma sus consideraciones y escucha las distintas opiniones y luego sacará una oposición. Pero como es lógico, eh, parece difícil que alguien pueda estar sentado escuchando cinco horas un debate, ¿no? Ahora bien, yo creo que eso no quita que nosotros estemos obligados a hacer nuestro trabajo, independientemente de que lo pueda haber más o menos gente. Sí que es cierto que es difícil eh, buscarle el dinamismo a un debate en el que participan 30 eh, colectivos, ¿no? Pero bueno, creo que todo es susceptible de mejora y desde luego mejor es hacerlo que no hacerlo, que es lo que se hacía antes. ¿no? Lamenta el desliz que tuvo su alcalde al calificar de tostón eh, esa primera parte donde intervenían todos bueno, los... Bueno, yo creo que se ha sacado un poco de contexto la cuestión. Yo creo que el alcalde se refería fundamentalmente también a, al ámbito de, de, su, de su intervención en una conversación privada con la primera teniente de, de alcalde y, y nada más, ¿no? Pues si él eh, reconoció que su intervención es un tostón, eh, ¿le han pedido que reduzca sus intervenciones en próximos debates? Bueno, como ya he dicho, nosotros, de la misma manera que en este debate de, de Estado-Municipio se ha buscado un formato diferente al anterior y con respecto al anterior también, desde luego estamos abiertos a que en el futuro el debate se pueda acelerar en otros términos, que no quitando participación pueda ser algo más dinámico, como he dicho anteriormente pero desde luego no sé si es que a lo mejor eh, la oposición o otros grupos políticos consideran siempre que sus intervenciones son magníficas. Yo personalmente soy muy at autocrítico, ¿eh? muchas veces digo, no me gusta hoy lo que he hecho, esta rueda de prensa no me ha salido bien, hoy se ha salido mejor, hoy mira hoy me voy de la radio con mal sabor de boca. ¿no? Yo creo que eso eh, no pasa de, de la anécdota, sinceramente, ahora que se queda elevado eso a la categoría de hecho trascendental, pues a mí me parece un poco absurdo. no Creo que hay cosas más importantes. ¿Señor Navarro? Sí, no, Para... me parece una falta de respeto la, el comentario del señor alcalde, pero bueno, ya cada cual su, su listón. He referido al mercado, al mercado central, que se hable deprisa, cuando llevamos seis años que nos anunciaron la, la decisión del equipo de gobierno, la decisión política que tenían de rescindir, y a día de hoy, los placeros, los que ejercen su actividad, de los que depende la, el dinamismo de ese espacio, No tienen constancia de la rescisión y siguen dependiendo todavía de la concesionaria. Vamos, suena un poco a guasa. A Yo creo que estamos de lleno en la encrucijada cuando hemos escuchado a la concesionaria que va a interponer la, la demanda o va a acudir a los juzgados. Y la reflexión que se hace es seis años hablando de diálogo, de consenso, llegar a un acuerdo con la empresa y que terminemos en los tribunales y que no sepamos cuál va a ser el impacto que pueda tener las actas municipales, la posible eh, indemnización, porque el informe del Consejo Jurídico de Consultivo contemplaba por sí una indemnización, el propio informe del Consejo Jurídico de Consultivo. Sí. Y a mí sí que me hubiese gustado que todo este tipo de cuestiones se me hubiesen informado en la Comisión de Seguimiento del Mercado Central, que se aprobó en pleno por parte de todos los grupos políticos, que se convocó una vez en el año 2019 y nunca más se ha vuelto a saber de esa comisión. Pues, no, Más allá de los eslóganes, lo que hay es que aplicar lo que uno predica. Pues no hay tiempo para más, así que dejaremos pendiente el asunto del centro de congresos que ya tienen ustedes eh, pues, eh, en vista el abrir esa, ese debate sobre la mejor ubicación para el centro de congresos a la participación ciudadana. Héctor Díez, portavoz del equipo de gobierno, muchas gracias. Muchas gracias. Y José Navarro, portavoz adjunto del Partido Popular, gracias. Gracias a vosotros, un saludo. Tele -Elche, radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 Una última hora, por fin fueron encontrados los más buscados y han sido localizados en... ¡Citroen Grupo Marcos! Este mes en exclusiva, tenemos el modelo más deseado. 30 unidades de Citroën Berlingo Shine XTR. No lo busques en otro lado, porque solo lo tenemos nosotros. Reserva el tuyo en citroengrupomarcos.com ¿Y que vienes por esta cuña y tendrás un año de seguro gratis! ¡Citroen Grupo Marcos! ¡Pasión por llegar! Se cumplen dos años de mandato municipal y en Teleelt...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 Son las 9 y 48 minutos de la mañana. Hemos puesto el punto final a esta tertulia política de los martes, donde ha participado Héctor Díez como representante del equipo de gobierno y José Navarro como representante del Partido Popular. Después de a, repasar algunos de los asuntos principales, como esa reunión que ayer mantuvo el alcalde con el ministro de Cultura o esa visita del ministro de Transportes a Elche, para inaugurar una nueva conexión, la duplicación de la Nacional 268 de del aeropuerto y el cambio de nombre del aeropuerto Elche-Alicante por Elche-Alicante Miguel Hernández, vamos ahora a pues, disfrutar de más música, de la música que tenemos prevista, como todo un clásico, dos cartones.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 que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te pedí y te jamás te encontrarán en el calor de otro que a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta klopt. Het is een beetje een ongelofelijke kwestie. Het een gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que Het is me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que me dirán: Te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, Señor. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. me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 La Glorieta con Rosmarie Alonso. 9 y 53 minutos de la mañana y vamos a subir más el ritmo de la música. Vamos con los Rolling Stones Angie. Bye.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 We'll wow. wow.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 101.4 Radio Marca La Glorieta con Rosmari Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y tenemos que hablar de que en Elchea hay un dúo cómico de magos y clones que despierta emociones gracias a su talento que abarca muchas disciplinas artísticas. Son Manolo Costa y Mindanguillo. Los tenemos aquí en el estudio de Teleelche en Radio Marca, José Juan Díaz, Mindanguillo. Muy buenos días y acércate al micrófono. Buenos días. Y junto a José Juan Díaz, Mindanguillo, está Manolo Costa. Muy buenos días, Manolo. Buenos días. Bien, eh, estamos diciendo que el humor siempre ha sido vuestra tarjeta de presentación y desde que se presentaron a ese concurso de televisión, el Go Talent, en Telecinco, Estuvisteis a punto de llegar a la final, pero no ganasteis, pero da igual, como si lo hubierais hecho, porque vuestra participación no fue en balde. Desde, ese, desde esa actuación, pues creo que os habéis convertido en el dúo cómico de Elche más mediático. Así que, eh, Mindanguillo, ¿por qué se os ocurrió ir al concurso de televisión? Porque estábamos aburridos. <risa> <risa> es que era en mitad de la pandemia, estábamos todos encerrados en nuestras casas. Y, y claro, yo, yo vivo solo Y le decía Manolo, Manolo Me aburro como una otra Aquí solo claro, y, le dije, pues, a y nada, y hice el casting eh, eh, eh... Eh, Hiciste el casting Y además eh, mostraste Una faceta que no era Que no sueles mostrar En tus actuaciones con Manolo Costa Porque vamos a hablar de Manolo y Mindanguillo. Vosotros lleváis eh, Así como nueve años, seis años En el escenario ¿De dónde habéis salido? ¿De dónde hemos salido? <risa> bueno, por pues separado, cada uno llevamos muchos años más en ¿Ah? los escenarios, pero juntos llevamos seis años. Llevamos seis años juntos con el proyecto de Manuel Costa y Mindanguillo. No. Eh, sí. ¿Quieres hablar tú? No, sí, tiene la una... gente. <risa> oh, vale, pues seis años eso. Se notan, se nota que os gusta la cámara, sobre todo Mindanguillo, eh, bueno, sois hombres escénicos. Luego hablaremos de vuestra formación. Eh, artística. Bien, lleváis seis años juntos porque lleváis muchos más haciendo teatro. ¿Cuál ah. es vuestra formación? Ah, pues yo empecé con la música hace 15 o 20 años ya, no lo sé. ¿Pero con qué música? ¿Qué, eh, eh, ¿qué quisiste ser? cuando Músico, empe... es ¿Músico de estrella, qué? estrella del rock. <risa> <risa> ¿Pero qué instrumento es el que... Bueno, actualmente... ¿Qué estudios musicales tienes? Estudios musicales cero, eh, autodidacta. Ah. Eh, era un niño de 14 años y... y no me gustaba estudiar ni trabajar y, y me tiraba horas y horas y horas encerrado en mi cuarto tocando la guitarra. Y ya está y entonces pues eh, monté una banda y, y empezamos a girar por toda la comarca y monté una, una asociación musical junto a unos compañeros y entonces pues esa asociación estuvo trabajando cinco años y en esos cinco años pues yo aprendí a, a trabajar como técnico de luces y técnico de sonido, eh, a producir eventos y, y a subirme a los escenarios que era lo que me gustaba y con el tiempo... Eh, pues pensé que necesitaba más formación artística, entonces me metí a hacer clown con, uh -huh. con Panchi Cobes, que es un, un, un gran clown de aquí de Elche, eh, payaso de hospital también, uh -huh. y entonces eh, montamos una asociación de payasos y empezamos a tener formación continua todo, todas las semanas y así estuvimos otros cinco años, más o menos, entonces... Ahí pues tuve formación de mimo, de comedia del arte, de clown, de teatro gestual, de teatro de, de narrativa, de todo tipo de, de, de técnicas relacionadas con las artes escénicas y con, hasta ahora. Con lo que el escenario lo dominas completamente. El ir al go. <risas> y Manolo, ¿y, co y, cómo fue, ¿y cuál es tu formación? ¿Tú cómo yo, empezaste? Yo, ¿También eh... te aburrías? No, yo no me aburría, no. Yo, yo siempre he tenido cosas que hacer. <risa> bueno, yo empecé hace 10 años con la magia uh -huh. y la verdad es que me enamoré de, de, de ese arte y empecé a estudiar todas sus disciplinas, pues hipnosis, eh, también hice mentalismo, magia con, con monedas, o sea, me entretenía estudiando pues, pues lo que era la magia y todas sus vertientes. Pero llegó un punto en el que me vi que me faltaba herramientas artísticas en el escenario. Entonces comencé a indagar un poco dónde yo podía estudiar y formarme y con la asociación que José Juan ha nombrado, Mecloncho, me apunté y allí pues empecé a estudiar pues clown, algo de teatro, de narración. Me fui formando y ahí pues surgió un poco la magia entre José Juan y yo y nació Manolo Costimín ¿Y por qué engancha el clown? ¿Por qué engancha el ser payaso? Pues porque... Lejos de lo que la gente piensa, bueno, la gente, digo así generalmente se piensa que el clown es un buen insulto que da y también puedes ponerse una nariz y, y hacer payasadas, ¿no? Pero el clown no, no es eso, está muy lejos de eso. El clown es una, es una disciplina artística que, que requiere mucho compromiso emocional. Eh, es importante... Eh, mirar hacia adentro para poder ser un buen clown además de, de enriquecerse con otras técnicas escénicas que eso hace que todo sea muy divertido porque además el clown eh, comienza con el juego el clown lo primero que tiene que aprender a hacer una persona que quiere ser payasa es aprender a, a jugar aprender a no juiciarse a sí misma y, y, y aprender a jugar y divertirse jugando y eso ya Yo pensaba que era aprender a caerse No, eso es otra disciplina artística que se llama slapstick, ah. que es hostias, y, hostias, es hostias y caídas. ¿Quién de los dos se cae en el escenario? ¿Y ¿Quién, quién pega? Ellos? ¿Quién pega y quién. quién pega bastante varón. Sí. Pero eso, eso, ¿por qué? Porque Manolo dijo, no. yo te pego. Yo no. te pego la, la, las hostias, ¿no? Lo dijo Manolo. No, jugamos el rol del listo y el tonto. Claro, ah, el vale. rol clásico del blanco y el, el cara blanca y el augusto en el. En el en el mundo del clown. Claro. Y, y Manolo vive el rol de, del cara blanca, de, de, de, de, es el mago. El listo. Que sal, sal, claro, el listo sale y, y, y quiere ofrecer a la gente un gran espectáculo de magia y tiene un ayudante que espera que haga las cosas bien y entonces pues se encuentra un, un ayudante que hace las cosas peor que mal. Uh -huh. Y es Ajá. el que sufre un poco las catástrofes que, que Mindanguillo origina encima del escenario. Claro. Que suelen ser, eh, siempre son confetis, ¿no? Eh, siempre, ¿qué, ¿Qué llevas en los bolsillos? ¿Mindanguillo qué lleva en los bolsillos? No sé, de todo. Las <risa> o sea, cosas, a veces otras. Pero sí, confeti, le gusta mucho confeti a Mindanguillo. Porque le gusta mucho celebrarlo todo. Y como admira a su compañero, Mindanguillo admira mucho a Manolo Costa. Quiere uh -huh. ser como él. Y, y cualquier cosa que Manolo hace, pues le tira cantidades ingentes de confeti. Que Manolo a veces agradece y, y, y la mayoría de las veces no Ajá, <risa> Así es O sea que es el que se hace el interesante en el escenario, el mago eh, De todas formas estas es son las actuaciones que, que realizáis Que son muchas, se eh, os contrata Supongo que en lo de la pandemia lo habréis pasado muy mal Os aburríais y por eso fuisteis al World Talent uh -huh. Vamos a hablar de esa participación Porque es verdad que, que echasteis al jurado uh -huh. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la actuación en el Go Talent? ¿Por uh -huh. qué se os ocurrió, Manolo? Eh, porque era una actuación que cantaba ópera, ¿no? Eh, ¿cómo claro, cuando, cuando fuimos lo que queríamos era dar un poco la sorpresa, hacer algo que nadie esperara y claro, la voz de José Juan es algo que, que teníamos que aprovechar de alguna forma. Entonces nada, quisimos fuimos los dos, como que íbamos a hacer un espectáculo de magia, pero, pero antes Conforme salimos al escenario, pues hay una especie de, de giro dramático y resulta que lo dejo solo y le digo que, que, bueno, que si sorprende él solo al jurado, ya que quería ser mago y, hacer, y, y sorprender al público, pues oye, si lo sorprende ya a la siguiente vuelvo contigo y hacemos magia juntos como dos grandes magos. Entonces, claro, eh, Mindanguillo se queda solo en el escenario, no sabe qué hacer y de repente sale su voz. Y creo que conseguimos bastante lo que, lo que nos habíamos propuesto, que era sorprender. Eh, claro, Mindanguillo, ¿es la primera vez que sacas tu voz en un escenario? No, pero sí al gran, al gran público. Sí, el, por lo general la gente, no, no, no lo que, las que están acostumbradas a verme como Mindanguillo no están, no están acostumbradas a verme mimo, ¿no? Eres mimo, ¿no? Eres tú el mimo de, de, del dúo. Sí que sí, en algunos espectáculos sí. eh, Tiene momentos musicales mm -hmm. Pero son pequeños destellos No, no es algo tan, tan potente como lo que se vio en, en televisión Claro, en el espectáculo que tenemos Enfocado al teatro sí que, sí que canto Hay un momento Donde Manolo hace magia Hace aparecer eh, un, un huevo de forma Muy mágica, uh -huh. súper bonito Entonces Minanguillo le quiere imitar Y termina cantando la canción yeah. que, que Manolo tiene de fondo ¿No? Uh -huh. y, y luego hay un momento que Manolo ya lo trata fatal <ríe> y viendo aquí yo canto una canción explicando cómo se siente con respecto a cómo le trata a Manolo pero nunca, nunca, en el, uh -huh. nunca la, la disciplina lírica de, del claro. canto Claro, fue ópera lo que, lo sí. que cantaste en el Gautal, en lo que elegiste uh -huh. ¿De dónde sale esa voz? de Mindanguillo pues eh, no lo he dicho antes en la época en la que era músico uh -huh. era más qué? músico que ahora eh, eh, también me apunté a clases de canto con, con, una, con una chica de aquí, de, vive aquí en Elche de Crevillente, María, Mariana García Mariana García más soprano. Es una, creo, una que la soprano, sí. creo que la conozco sí, sí, es, ¿Sí? Es, una, es una gran soprano de aquí, de, de, de la zona uh -huh. y, y ella me ha estado dando clases durante años entonces bueno Pero eh, no, no has querido presentarte a las pruebas del conservatorio lo, no porque en principio a ver ya te digo nunca me ha gustado estudiar realmente mucho <risa> y las pruebas del conservatorio a la edad en la que yo me apunté a dar clases de canto ya eran era? ya tenía que tener de nivel de tercero o cuarto ah, no era. sé y, y, y eh, Y no estaba, no estaba por la labor. <ríe> vale, pero no, no renuncias a, a la ópera porque no. lo has sacado en el Go Talent. ¿Qué, ¿Qué área fue la que escogiste para cantar? Bueno, no, no es un área de ninguna ópera. No, de, no es, es una versión de Andrea Bocelli ah. de la banda sonora original de Gladiator. Ah, vale, pues me yo, mani, yo es que te he escogido una de las áreas que más me gustan, el Nesundorma, supongo sí. que a ti como tenor también el Nesundorma creo sí, que es sí. la que más emociona llega al corazón. Bueno, hay muchas muy bonitas. El Nessun Norma está súper ¿no? en el mundo de la, de la super, parándula. Súper, súper trillada. Pero sigue siendo muy bonita. Así. Y seguro que te la sabes. Sí. Eh... sí siempre que me hacen cantar, canto esa. <risa> pues mira, mira, mira qué música. No sé si te puedes poner los cascos. Mira qué música es la que tengo yo de fondo. Pavarotti. ¿Te gusta la voz de Pavarotti? Sí. De hecho, Mariana me decía que tenía un... ¿Un registro como él? Sí, mi registro es parecido al de Pavarotti. A ver. ¿Cómo que a ver? A ver. ¿Me lo puedes imitar? <risa> vale. Es cierto que hay que calentar la voz. Mucho, es cierto, mucho. es cierto. El... De, de mañana es, me, <risa> siempre me resulta más difícil. <risa> Qué mal, ¿no? Qué mal me porto contigo. Es me verdad me que no. Esto no puede ser. ¿eh? Además, Pavarotti, no, no. Eh, es verdad. Eh, esto es muy cruel. Pero si te atreves, ¿por qué no? No. No. Al alba Impresionante. Eso, eso es lo que pasó en el Go Talent, ¿no? Manolo, sí. tú ya lo habías oído cantar, ¿no? Sí, claro, claro. Y, y yo es que no veo ese concurso, pero Nosotros sé que... Tampoco. Nosotros solo lo vemos cuando salimos. Pero sé que... Bueno, he intentado veros, pero no, no he encontrado la, la actuación. Eh, pero ¿quién, ¿quién del jurado fue el que más eh, os, os apoyó? Pues en la primera fase, en, en audiciones, fue Risto. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Ese se... dicen que es el hueso, ¿no? El, el peor. Sí. Bueno, es, es el, es el, el personaje, personaje que tiene bueno. que hacer. Ah, el personaje. Si el artista tiene que pasar por, porque tiene que pasar, uh -huh. eh, pues él se va a portar bien. Si el artista tiene que pasar porque no tiene que pasar, pues... Entonces, ahora sacará su personaje. Ya. Pero bueno, en este caso, al parecer, pues, pues oye, interesaba que llegáramos a semifinal. Y Risto ya se ocupó de, de dejarnos en buen lugar. ¿Y qué os ha aportado esa, eh, vuestro paso, vuestra participación en el Go Talent? ¿Os han salido más contratos? Nos eh... ha aportado no morir durante uh -huh. la pandemia. <risa> bueno, vis visibilidad, sobre todo. Eh, ahora bueno, ahora que se está moviendo un poquito la cosa, están empezando a salir actuaciones. No sabemos hasta qué punto son de Got Talent o, o del trabajo que llevamos previo, pero bueno, eh, siempre es bueno darse a conocer, que te vean. Ya cuando vamos a un pueblo, pues, pues quieras que no hay gente, ya que le resuena de, Ay, mira, los chicos de Got Talent, mm. ¿sabes? Y, y bueno, creo que, que es positivo. ¿no? no, no, no, no creo que nos haya dado nada, nada negativo salir. Es Claro, súper positivo. ¿Qué iba a deciros? Eh, la pandemia, cómo, ¿cómo os ha afectado? Porque supongo que como a todos los artistas os habéis tenido que, que buscar la vida eh, y sobre todo pedir las ayudas de cultura que han salido. ¿Cómo, cómo está el asunto para los artistas en pandemia? Pues eh, muchas compañías se han quedado en el camino. O sea que eh, tenemos una suerte loca. Claro, <ríe> la, la vuestra... ¿Tiene garantías de, de continuidad? Yo creo que fue un acierto esto del Go Talent. Bueno, garantías no hay en, de nada, ¿no? Sí. En, la, en, en, en las experiencias de vida, sí. pero, pero nosotros, por, por, por suerte, por nuestro trabajo, por nuestras decisiones, a lo mejor el haber ido a Go Talent nos ha permitido que artísticamente estemos activos, además de que, bueno, pues, como tú bien has dicho, pues las ayudas a las empresas eh, y demás pues han venido bastante bien también nosotros no teníamos no montamos la, la empresa endeudándonos con lo cual pues eh, eso fue a nuestro favor y nada la pandemia ha sido ha sido un tsunami y se ha llevado todo lo que ha podido por delante entonces vamos que somos muy afortunados en realidad sí sí sí también hemos aprovechado el tiempo para formarnos en otras cosas eso que, es lo que, que... os iba a preguntar qué otra... tenéis ahora en mente que tenemos en mente. Sí. Bueno, ahora nos vamos a Portugal, pasado mañana, uh -huh. eh, a seguir haciendo actuaciones, o sea, a pillar otra vez lo, el ritmo que llevábamos antes, que era casi todas las semanas subirnos a los escenarios, sí. y pensamos en eso, sí, bueno. pensamos en van eso. saliendo bolillos, esta, esta semana que viene nos vamos a Portugal, ya el mes que viene, el día 22, estamos en, en alejas en Alicante. Después en Madrid. Después nos vamos a Madrid, uh -huh. y Valladolid también. Sí. Y nada, así van saliendo cosillas. Y, y ya que viajáis tanto, eh, ¿vosotros eh, os gusta...? El, ¿El público es diferente en cada lugar donde vais? Eh, ah, eh, ¿qué, ¿Qué público, qué clase de público os gusta? El, a, a ver, lo que es en España el cambio no... No, no se noto, nota, pero es sí eso. que se nota de país a país, sí que se notan lo, eh, los distintos públicos. O sea, que nosotros no nos diferenciamos del madrileño, del catalán o del de... no. gallego. El, el, el... A ver, el público sí cambia las costumbres, sí. la, forma de, de, la forma de expresar las emociones, pues sí puede, puede cambiar. Pero, pero, pero al final el... nosotros como trabajamos con la comicidad eh, y, el, y el humor no tiene... Hmm. No tiene ni edad, ni tiene no, no, no tiene fronteras, ¿no? Bueno, en Corea... Sí, tiene, el humor, el humor <risa> tiene fronteras porque, claro, el humor pues se basa en patrones, en romper patrones, en patrones y en otras muchas cosas. Por lo tanto, si en una cultura como en la asiática siguen, siguen un comportamiento o tienen un marco mental distinto, eh, no sirve que vengas... Que vengas con un gas que funcione en Europa y lo hagas allí, porque no lo van a entender. No lo entienden, claro. eso lo notáis. Sí. Vosotros lo habéis general, estado. Salís fuera, funciona, ¿no? Sí, fuera. Bueno, yo lo que tengo que. Lo que hemos puesto de manifiesto es que Mindanguillo es un trozo de pan, ¿eh? Manolo, no sé si tienes suerte de tener bueno. a una persona. <risa> Pues que lo tenga que aguantar en el escenario, que, que lo diga. <risa> Pero es un trozo de pan porque mira que hacerle cantar Nesundorma ¿eh? sin calentar la voz y, y el pobre lo, lo ha hecho, lo ha hecho. Me, lo he ¿Me perdonas, ¿no? Me lo he <risa> no, lo has <risa> conseguido, lo has conseguido. Lo cierto es que vosotros también traspasáis fronteras y sabéis estar en, ca en cada escenario eh, porque conectáis con el público uh -huh. y sobre todo hacéis magia, hacéis humor. Hacéis teatro, es que lo tenéis todo. ¿Qué disciplina artística es la que peor se os da? ¿La pintura? La magia. Para no. mí, la magia. La tanquillo la magia. Pero la magia la tenéis, ¿eh? Juntos la tenéis. tú has preguntado qué disciplina ha sido la peor. Para mí, la magia. Y a mí, el canto. Pues no te voy Fíjate a hacer cantar. fuerte de cada uno. No te voy a hacer cantar. Pues Manolo Costa. Sí, bueno, no, no, no. José Juan Díaz, muchísimas gracias por hacernos reír en un día que no es tan bueno. Tenemos muchos problemas, muchos asuntos y no os voy a contar las noticias tan malas que tenemos en este martes. Así que ha sido Ana. un placer eh, este ratito que he pasado con vosotros y espero que a los telespectadores también. Muchas, muchas, gracias, gracias, ti, muchas gracias. Y suerte. Gracias. gracias. Que la magia, el mimo... Eh, la la risa sea compadre <risas> Y la música y la Pero música. Manolo tiene una frase muy bonita Para ¿Sí? el final de los shows A ver, ¿cuál? Que a veces sí. la da la vuelta ¿sí? Sí, a veces. ¿Cuál? ¿Con <risas> sí. qué frase terminarías esta entrevista, Manolo? Y recordad Creer en la magia es creer en vosotros mismos Porque vosotros Sois la magia <risas> 101.4 Tele-Elch Radio Marca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 Con Rosmar Alonso. Son las 10 y 24 minutos de la mañana y comenzamos aquí esta ronda de noticias y lo hacemos con Salvador Campello. Salva, muy buenos días. Acabamos de escucharte en esa cuña promocional del programa, eh, la, anunciando el programa que tenemos previsto esta tarde. Cuéntanos un poco eh, ah, cómo, sí. cómo está. Los... Esta noche. Esta noche. De hecho. Eh... Estamos haciendo esta conexión por teléfono porque me encuentro aquí en el Centro Cultural del Escortador preparándolo todo para que a las 10 y cuarto podamos emitir ese programa especial de El Alcalde Responde. Se cumplen dos años de la toma de posesión de los concejales en el ayuntamiento cuando fueron las elecciones locales y como faltan también dos años para las siguientes elecciones podríamos decir que estamos en el ecuador del mandato, del segundo mandato de Carlos González como alcalde de Elche. ¿Y qué ocurre? Pues que vamos a hacer balance entre él, pero en lugar de hacer una entrevista al uso, vamos a hacer un programa especial porque queremos que el alcalde responda directamente a las preguntas de los licitados. Por eso lo que hemos hecho ha sido seleccionar a un grupo de ciudadanos, de vecinos del de edades y profesiones distintas, incluso que viven en barrios y peranías diferentes, para que le pregunten justamente al alcalde aquellas cuestiones pues, que más le preocupan, que eh, tienen interés. Y lo van a hacer, como decimos, directamente. Estarán en el público, les iremos dando la palabra y el alcalde desde el escenario tendrá que contestar a cada una de las cuestiones que los ciudadanos pues, le plantean. Es un formato que, aunque no es novedoso en nuestro país, en el que sí que es la primera vez que se hace en televisión, que vamos a ver cómo directamente un gestor municipal pues, se enfrenta. No a las preguntas que a veces los periodistas pues, podemos hacer con cierto... Mmm, eh, no, no, no que, que sabemos buscar la, la puntilla y que estamos con puestos cierto, claro. con cierta intención estamos, evidentemente exactamente y que estamos puestos pues en los temas de actualidad y podemos tener ese contexto pero eh, hoy queremos ver la parte contraria queremos eh, como si cualquier oyente que ahora mismo o espectador que esté viendo escuchando este programa pues participe directamente y diga Ay, pues yo le preguntaría Y ponerle rostro a esa placera del mercado central que no sabe qué va a pasar con su futuro, que puso en su momento eh, mucho, mucho dinero con la partida y que ahora no sabe qué va a pasar. Vamos a, queremos escuchar a ese estudiante que, viene, que no vive en Elche, pero que viene a estudiar todos los días y que eh, ve la ciudad con unos ojos distintos a como la podemos ver nosotros. Queremos poner también voz a esa persona que vive en el campo y la han entrado a robar reiteradas veces, eh, por ejemplo, en la peraña del derramador. Eh, pues esos perfiles son los que hemos buscado, no hemos buscado ni a presidentes de asociaciones, ni a, ni a grandes empresarios, hemos ido a buscar eh, a seleccionar a ¿no? Ese grupo de ciudadanos, de vecinos, que representan el día a día de, de los visitanos y todos ellos van a estar en el Centro Cultural del Escortador, es decir, dando la palabra e irán preguntando. Así que eh, ya estamos aquí todo preparando para poder emitir ese programa a las 10 y cuarto, eh, aquí en Telel, en telel.es tele y, y en el Facebook Live de Telel. Pues a las diez y cuarto de esta noche eh, se realizará este programa que se titula eh, ¿Cómo lo habéis llamado? ¿Tengo una pregunta para el alcalde? ¿O cómo, <ríe> ¿Cómo? El, el alcalde responde. Ah, el, el alcalde, alcalde responde. responde. No, no, de verdad no, no tenía, no, no, no recordaba eh, como el título. Bien, el eh, alcalde responde. Pues eh, salva... Además es que es muy gráfico, porque es así, porque es que el alcalde va a tener que, claro. que responder a, a, las, a las cuestiones. De los ciudadanos que hemos elegido y que no se ha hecho una elección por sorteo, como en el debate, sino que realmente lo hemos escogido para dar más diversidad a todos claro, los diversidad, colectivos. diversidad, voz intentando llegar a todos los colectivos, obviamente eh, en esta edición pues no va a caer todo el mundo, eh, pero... Eh, Así que ya tenemos ideas y ojalá podamos repetir este formato ojalá. Eh, en años sucesivos. Uh -huh. Me, algo que, Me, parece, que... sí. Me parece que es muy importante, ya lo creo. El alcalde responde, bien, esta noche, a las diez y cuarto en Quelel. Y ahora vamos a, abr a abrir esa ronda de noticias porque, por desgracia, tenemos malas y buenas noticias. Vamos a empezar con las buenas. La pandemia, ¿la tenemos bien controlada, Salva? Pues sorprendentemente el dato de incidencia ha bajado y solamente se han detectado nueve casos entre el jueves y el domingo, y entonces esa incidencia en 30 casos cada 100.000 habitantes. Y a por fin, yo lo de sorprendentemente, porque ayer conocimos, ayer a última hora conocimos, que los centros de salud estaban empezando a notificar varios casos de estudiantes de segundo de bachiller que parece ser se habrían contagiado en un viaje de fin de curso a las Islas Baleares y que han han tenido síntomas una vez han regresado a nuestro municipio. Esas pruebas empezaron a realizarse el pasado viernes y ayer lunes terminaron de hacerse en otro centro escolar que también hizo ese mismo viaje de fin de curso. Eh, y sorprendentemente, pues solamente ha habido nueve casos que notifica la Consellería. No sabemos si es que todavía no se han incluido a estos casos que se han detectado o realmente no son tantos los que se han notificado con ese viaje de fin de curso, porque de momento la consellería de forma oficial no ofrece ningún dato sobre eh, ese, que no podemos ni siquiera decir que es brote en los centros, en un centro escolar, en los centros escolares del, del municipio, y nos dicen que esa tarde la consellería eh, en su nota lo explicará. Así que hasta la tarde no podemos saber realmente eh, esto que estamos eh, mm. adelantando, de ese brote en los centros escolares, lo único que podemos remitirnos son a datos oficiales. La incidencia está en 30 casos y so, eh, casi mil habitantes y solo se han detectado nueve positivos entre el jueves y el domingo. Pues sí que preocupa eh, ese brote de estudiantes contagiados, eh, sobre todo porque Mallorca. no sabemos los datos aún. Nosotros aún oficiales de consellería que asegura que esa tarde pues, podrá decir algo, pero hasta entonces pues, son todo especulaciones y no podemos de forma oficial decir con rotundidad: ha habido un brote. Sabemos que sí que no han dedicado casos de estudiantes, pero eh, es tonto todavía para llamarlo, para llamarlo brote. La buena noticia, Ross, también están en los hospitales porque ahora mismo solo queda una persona ingresada. Saben que en esta cuarta ola eh, los hospitales están, empezaron. Completamente vacíos, se llegaron a llenar. Tuvimos hasta cinco personas, una de ellas en la UCI durante una semana. Todas han ido evolucionando favorablemente. De hecho, la persona que estaba en la UCI ya ha salido del hospital y ahora mismo solo queda una persona ingresada en el hospital Vinalopo. Sí que es una buena noticia. Y tenemos ahora las malas noticias. Abrimos la página de sucesos porque ha habido un incendio con una persona fallecida. Exactamente, es un hombre de 30 años que ha fallecido esta madrugada en su residencia en la calle Valencia, número 26 de la pedanía de la Altez, sobre las 13 y media de la mañana. Un incendio se declaró en la tercera planta de ese bloque de viviendas. Cuando llegó la policía, alertó enseguida a los bomberos y a los servicios de emergencia, quienes solamente pudieron notificar la muerte de este varón de unos 30 años de edad. Se desconocen aún las causas del fuego y la causa de la muerte, porque no sabemos si ha sido por quemaduras o por inhalación de humo. En cualquier caso, eh, hoy no se habla de otra cosa en la teranía del de ALTEP, como decimos, sobre las 13 y media de la mañana de un incendio, acabado con la vida de un hombre de 30 años en la calle Valencia, número 23. Trágico cuando se habla de una vida humana y también es trágico el panorama que se nos abre por la planificación hidrológica del Ministerio de Transición Ecológica ya lo han publicado y el trasvase Tajo Segura pues tienen los días contados. Según eh, a quien me preguntes podemos enfocar la noticia de forma distinta, porque los agricultores están en pie de guerra asegurando que se ha sentenciado el trasvase de Tajo Segura y que en apenas cinco años va a acabar desapareciendo. Es la intención que dicen que tiene el ministerio de Transición Ecológica, que ellos desde Madrid lo venden de otra forma. Ellos aseguran que lo que se hace es eh, adaptar todos los recursos hidrográficos que tiene el país para que la sequía no afecte el día de mañana y se puedan desarrollar otros modelos de, de consumo. Y en medio de esa polémica entre los agricultores que consideran que se está matando al trasvase porque se va a cerrar de aquí a unos eh, cinco años, reduciendo cada vez más ese caudal que llega hasta, hasta el Tajual Segura y el Ministerio, teniéndolo como que es un gran avance en la transición ecológica, tenemos al Consejo de la Quintura Valenciana que anoche emitió una nota de prensa en el que aseguró que ese modo de mantenimiento del suministro pues eh, eh, tiene una propuesta inicial mejorable en cualquier caso pues era una nota ambigua entendemos que el color político eh, les hizo revisar cada palabra en la que pusieron ese comunicado en el que no queda claro cuál es la posición oficial de Chimo Supimos qué es lo que le dijo a la ministra, lo que no le dijo, mejor dicho, a la ministra cuando la tuvo delante y qué es lo que luego sí que asegura cada vez que se pone en ante un micrófono o un agricultor le pregunta. Así que esa posición ambigua del PSPD será uno de los temas que esta noche, en el programa de El Alcalde Responde, se le planteará al alcalde. Eh, vamos a llevar a una agricultora que le va a poner sobre la mesa al alcalde estos problemas que tiene con el agua en el cambio. Pues, eh, Salva, muchísimas gracias eh, porque solo nos queda recordar las previsiones para esta jornada de martes. Pues la primera de todas. Nos vamos hasta el, la pedanía de Balfares, hasta Arenales del de Sol. Un segundo. Uh -huh. Hasta Arenales de uh -huh. Ahora, ¿me oís bien? Sí, sí, te oigo. Sí. Eh, no se ha cortado sí, la, la transmisión. Aquí en El Escuchador no hay mucha cobertura. Como decimos, el alcalde y el concejal de Seguridad, así como el de Turismo, están eh, allí en Arenales del Sol porque se está presentando la unidad turística de la policía local. Ya se puso marcha hace años. Son esa policía que va en bicicleta por la playa de Elf y también por el paseo marítimo para ayudar a los turistas eh, a saber ubicarse y que esté todo en orden. Se está presentando ahora mismo en el puesto de Socorro canales del Sol. También compromiso Se está presentando ahora mismo la moción que va a llevar al pleno de este mes. Y lo más importante o lo más curioso que vamos a poder ver hoy es, si te acuerdas, Ros, que en este mismo programa hace un año y medio entrevistaste a un eh, ciudadano que había encontrado en uh -huh. su terreno una pieza íbera y que la había donado al MAE para que la estudiaran, un, un guerrero, una piedra de época íbera. pues ya la han estudiado y hoy la concejal de cultura, junto con el director del museo y este ilicitano, van a presentar esta pieza, van a contextualizarla y van a explicarnos qué es y lo que se encontró en esa pedanía mexicana y que adelantamos aquí en Teleelf. Y luego las previsiones pasan, importante, a las 7 de la tarde, una concentración en la Plaza de Valles contra los últimos asesinatos machistas que ha habido en el último mes. Saben eh, que la cifra ha aumentado escandalosamente, y en lo que llevamos de año hasta 30 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o de sus parejas. pues por todas ellas una concentración a las 7 de la tarde en la Plaza de Valles. Pues muchísimas gracias, Salva. Suerte para el programa que lo presentas tú. El alcalde responde. Eh, lo presento yo, pero hoy los protagonistas son los gitanos, todos los ciudadanos que le van a preguntar en ese programa especial que podremos ver en tele a partir de las diez y cuarto. Pues lo dicho, a las diez y cuarto este programa para conmemorar ese ecuador de la, del mandato municipal del actual equipo de gobierno. Gracias, Alba. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y antes de hablar del asunto del agua, vamos con la crónica deportiva. Paco Gómez nos cuenta lo último. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol lucirá la marca deportiva Nike las próximas cuatro temporadas. El club ha comunicado que la multinacional americana será su sponsor técnico en todas sus categorías, tanto en el primer equipo masculino como el femenino, así como en el fútbol base, su escuela y el equipo genuine. El club eh, ha confirmado que este acuerdo abre una nueva etapa en el Elche de Primera, donde buscará seguir creciendo y evolucionando junto a Nike, una marca deportiva contrastada por la calidad de sus productos y por su fuerte tradición dentro del mundo del fútbol. Este anuncio llega después de que el club informara también de que ha alcanzado un acuerdo con la marca danesa Hummel, que ha vestido al club durante las últimas dos temporadas... ...para finalizar la relación contractual entre ambas entidades. Por cierto que el fútbol ya sabíamos que vuelve en mitad de agosto... ...el fin de semana del 14 y 15... ...pues bien, la justicia ha dado la razón a la Liga de Fútbol Profesional... ...y se jugarán también partidos de nuevo los viernes y los lunes... ...por tanto, los partidos de Liga comenzarán los viernes... Terminarán los lunes, con lo que habrá fútbol los siete días de la semana, coincidiendo de martes a jueves con los partidos de competición europea. En el Elche Club de fútbol eh, siguen muy pendientes del mercado que está muy parado y de intentar aprovechar alguna oportunidad. También se está pendiente de dar salida a los jugadores que no entran en los planes del técnico blanquiverde. Hasta luego. Hasta luego Paco, gracias y ya cerramos con la información meteorológica. El tiempo.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 Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica aunque se está aproximando una vaguada de aire frío en altura. En lo que resta de mañana, ambiente soleado con alguna nube aislada, sobre todo de tipo alto, viento flojo de poniente. Por la tarde se activará el viento puntualmente moderado de sureste, eh, rachas de 30-35 km por hora. A medida que avance la tarde, sobre todo en el último tramo de la tarde, veremos algún intervalo puntual de nubosidad. Y hoy alcanzaremos temperaturas máximas. Dat in de buurt van rond de 29 graden, en buiten de campagne rozeremo de 30-31 graden. Durante esta madrugada, abundante nuvoosheid, incluso se podría escapar alguna gota para mañana, alternatieve nubes y claros, a primeras horas viento en calma, después flojo de componente este, temperaturas que mañana miércoles van a bajar, máximas que con el avance de una masa de aire relativamente fría no van a pasar de los 26 grados mínimas. Que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 20 grados el jueves veríamos alguna nube con tendencia a cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas en torno a los 27 grados y en el último tramo de la semana, viernes, sábado, domingo estabilidad atmosférica predominio de cielos despejados y temperaturas que de cara al fin de semana subirán por lo menos hasta los 30 grados 101.4 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Son las 10 y 39 minutos de la mañana y se esperaba. El gobierno de Pedro Sánchez subirá los caudales ecológicos del Tajo a 8 metros cúbicos por segundo en 2026 y comenzará de forma gradual el próximo año. El presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez, ha rechazado la planificación hidrológica del Ministerio y ha señalado que igual da finiquitar el trasvase tajo segura en 2022 que en 2026. Ha anunciado que seguirán batallando para evitar una auténtica tragedia para el Levante porque nos dejan sin agua del tajo para beber y para regar. Y a cambio, invertirán 500 millones de euros para terminar o ampliar ...las plantas desaladoras de la provincia... ...con el fin de garantizar el agua que nos recortan del trasvase. Las reacciones se suceden... ...y queremos conocer cómo están los ánimos entre los regantes... ...y para ello entrevistamos a Ángel Urbina... ...como presidente de una comunidad de base... ...que riega con el agua del trasvase... ...portavoz de la Comisión Provincial del Agua... ...y además es miembro del Círculo del Agua... ...donde están representados regantes, sindicatos, agrarios... ...universidades, cámaras de comercio, transportistas, almacenistas y un largo, etcétera, de la sociedad civil del levante. Ángel Urbina, bienvenido al programa. No iba a decirte buenos días, porque como siempre, cuando se habla del tema del agua, hay que llorar, hay que llorar, porque hemos llegado ya eh, a un momento que ya se sabía, pero ¿qué piensa eh, después de, de lo publicado ayer por el Ministerio de Transición Ecológica? Bien, pues, tú dices bien, es pues un día triste, muy triste, muy triste. Aquellas personas, y yo entre ellos, que vimos un 30 de marzo de 1989, entrar el trasvase Tajo Saura a la zona de Murcia para traer el, el trasvase a Alicante, pues ayer fue un día muy triste, muy triste porque los malos augurios además, lo decía una conversación con usted hace una semana o así, Que lo veíamos muy, muy difícil, pues se ha cumplido. Se ha cumplido además con alevosía y con, y con incrementando inclusive lo que, lo que decían, porque al final no, acaba en ocho, acaban ocho coma seis. Y es un poco macabélico y como riéndose de nosotros que el poder ecológico, usted lo ha dicho bien, lo ha dicho el presidente Lucas, igual va morirse a plazos que morirse de, de repente. Eh, eh, vamos a morir. O sea, se ha aprobado, 7 metros cúbicos por segundo en cuanto se pone el plan en el 2022, que supone quitarnos ya 31,5 hectómetros cúbicos. Calculo que este año todavía van a cambiar la regla de explotación de los 38 a los 27, que supone 13 hectómetros cúbicos menos al año. El 1 de enero de 2026 lo suben el caudal a 8 metros cúbicos por segundo, que son otros 31,5 y al año siguiente en 2027 a 8,6, que son 19 hectómetros cúbicos de más. Total hacen 95 hectómetros cúbicos. Más leyendo el plan hidrológico del Tajo, que pueden incrementar 50 hectómetros cúbicos más para caudales generativos de la zona, supone un total de 145 hectómetros cúbicos menos a los 200 Que vienen para redactar. Díganme qué empresa, qué sociedad puede vivir cuando le quitan el 70% de, de agua para poder vivir. Es un día triste y es un día de más para poner rojo al gobierno de la oración, esa tripleta mafiosa de la ministra Teresa Rivera con el señor presidente de Castilla-La Mancha que juega a malo para bueno, con los indultos y hoy ya está contento porque dice que han ganado, pero es que han ganado. ¿Quién es el que han ganado, han quitado el tajo segura y no beneficia a ninguno de ellos, a ninguno. Y luego, por supuesto, el papelón, la tristeza que da que el representante máximo de la comunidad valenciana, Chimo Put y su consellera, que Moya, llamo ya, nos han traicionado y nos han tomado como tontos. Le dijimos que eso no se podía consentir. Encima salen diciendo que esto es una solución, una solución para qué? ¿Para qué? Esto es el, el regadío, esto se ha muerto. Esto, y esto es triste decirlo, ha ganado la globalización. Sí, la, gente que no, la globalización es una planificación, digamos, europea o, o mundial, que no interesa a quien el Levante hagamos ni limones ni naranja interesa a quien interesa. ¿Eh? Que el país que es curioso, más, más exportador de cítricos es Holanda, ¿eh? que vayan al puerto de Rotterdam y de ahí suministren a Alemania, además, los, los, los elementos, digamos, de huerta y cítricos. Eso es lo que interesa Goma. Y nosotros, pues que no molestemos con los huertos, que los regantes sudamos. Es un país de maravillas, país de aquí nunca jamás, Turista y un buen rollo, ecologismo, de risa. Esto es, digo yo, somos producto de la globalización de que alguien algún día, algún día hizo y, y se cumple, y se cumple porque, si, hombre, yo tengo amigos en el, en, en Castilla-La Mancha y dicen, Ángel, ¿y a mí qué, a mí qué me beneficia esto? Y digo, pues nada, pues nada, soltando metros cúbicos por segundo, que vaya por el río, que no van a beneficiar ni para quitar, eh, digamos, la contaminación que llega a Portugal, vosotros no tenéis más agua para regar, ni menos, y si fuese algo para vosotros, pues podríamos discutirlo o comprenderlo. Pero no, es quitar el trasvase de Tajo Segura al Levante Español por quitar. Es triste. Así es. Eh, Ángel, ustedes están asegurando lo que ha dicho, quitarnos el trasvase por quitar. Eso es lo que aseguran ustedes, pero... Cómo lo han conseguido, porque los ministerios están llenos de cabezas pensantes, de técnicos, de ingenieros. Eh, ustedes aseguran que, que que se ha subido el el, el incremento, se han subido los caudales ecológicos, eh, pues porque se le ha dado se le ha dado a, a Paje, al presidente de Castilla-La Mancha, lo que quería, que era bueno, acabar con el tampoco, trasvase. Bueno, tampoco él quiere, perdón, él no lo quiere mucho. Él quiere que protagonismo para que los capasucionarios crean que haga algo. Eso así de claro. El tema es el siguiente. Ten, si el calor ecológico es un estudio técnico, yo lo explico. Entre Peñas y Buendía, había una central nuclear, se llamaba nuclear de Tri, Hace 70, 80, años se creó. Esa central nuclear, los técnicos, el ministerio dijeron, hace falta 6 metros cúbicos por segundo a continuos Ahora refrigerar... ...6 metros cúbicos de continuo refrigerando esa central... ...eran 185 hectómetros cúbicos al año... ...que caían por el cauce de Volarque a Aranjuez... ...un sitio que conozco perfectamente yo... ...un río con un metro de profundidad... ...una vegetación extraordinaria... ...y permanentemente saliendo... ...6 metros cúbicos por segundo más luego, como ahora mismo están regando hay más, etcétera, etcétera, etcétera durante todo ese tiempo el cauce ese, todos los paneles hidrológicos han dicho el caudal de entrepeños y buen día, volar que ya lo juez, es exquisito y buena calidad siempre, nadie se ha quejado de la calidad de agua, siempre quita la central nuclear y se mantiene caudal mínimo 6 metros cúbicos por segundo bien Por lo que sea, buscan las cosquillas y se dan cuenta que efectivamente en el plan hidrológico no se puede poner caudal mínimo, hay que poner la palabra caudal ecológico. Y el Supremo obliga a poner, designar los caudales ecológicos. ¿Correcto? Si nadie dice que no. Ahora es hacer está... los estudios. ¿Veis lo que dice el Ministerio? Es inapa, inaplazable no, no, hombre, el, hijo, el establecer Pero, pero el bueno, que, simplemente, el caudal. Llamarle, que es simplemente llamarle a la criatura que llamaba Carlos llamarle ecológico, o sea es vale el nombre. Entonces, se hacen los estudios. El, el sindicato contrata a los mejores hidrogeólogos de España, Marroche y demás. Y dice que el caudal ecológico de, entre, entre Volarque y Aranjuez, caudal ecológico, que es el caudal mínimo para que los peces vivan, la fauna viva, es 4 metros cúbicos por segundo, que equivale exactamente a 125 hectómetros cúbicos al año. Ojo, al año. Y eso es informe técnico de... ah, entregado al ministerio nuestra propuesta. ¿Qué hace el ministerio? Sin presentar nada. Si hizo el borrador primero, ocho y medio. Y no. ahora dice ocho y medio. Entonces, ahora a ver cómo demuestran que, que técnicamente son ocho y medio. Eso es una barbaridad. Si con seis metros cúbicos por segundo se ha mantenido bien el codel el, el ecológico, Nosotros estábamos dispuestos a aceptar hasta seis y mantener, porque el Tajo Segura de que se hizo el memorando es un estudio técnico, jurídico, hidráulico sí. impresionante para en las universidades europeas. Nosotros, cuando hay agua, hay agua, y cuando no hay agua, no hay agua. y sí, no, no. Siempre es, según la explotación del tema, ¿qué pasa sí. este año? Que, que ha llovido y tenemos 38, 38, 38, y cuando no haya 38, pues hará 20, 20, 20. Simplemente es mantener, para lo que se creó el Tajo el, entre Peña y Segundía, para mantener los caudales al levante y mantener un poco el caudal ecológico del río. Pues en no la claro, Pues en 2027, esto es lo que se ha presentado y si se aprueba ya definitivamente, sí. se dan 8,6 metros cúbicos por segundo, lo que significa que ya no nos queda apenas agua para llegar al Seguridad. Ah del tajo, el finiquitar este trasvase. El, equipo, bueno, el gobierno de Sánchez, la ministra, ha dicho que de forma gradual, y esto es lo que Chimo Puch y Mireya Moyá vendieron ayer en esa nota de prensa tan ambigua, diciendo que al menos han mejorado la propuesta inicial, porque la propuesta inicial era ya de golpe finiquitar el trasvase. Ahora han dejado ahí unos años porque hay que invertir 500 millones en infraestructuras desaladoras y demás. Bien, el agua desalada es lo que nos van a dar a cambio de todo lo que nos quitan del agua del tajo. ¿Saben ustedes ya el precio? ¿Está estipulado en ese plan hidrológico? Pues, pues, es lo que, que quiero decirle. Es maquiavélicamente quitar el regadío de esta zona. No puede mantener ningún ciclo. Los únicos con agua desalada no puede existir. No podemos vivir con esa, con esa agua desalada. Lo siento mucho. ¿Pero por no el precio puede? o por la calidad del agua desalada? Ni por el precio ni por la calidad. Ni por el precio ni por la calidad. Y, además, habiendo agua que hay en el Tajo Segura. Habiendo agua. Esto es una disculpa para cargarse ese tema. Por eso, el sindicato... Bueno, hemos pedido ya la, la convocatoria para, para funcionar el Círculo del Agua y esto vamos a llevarlo a, al Tribunal Supremo y donde sea falta, nos va la vida. Y como nos va la vida, anuncio que vamos a morir matando. Va a desaparecer el regadío en esta zona. Seguro. Pero no será a un precio cualquiera. La gente, Dios socialista, que se cargó el trasvase del Ebro. Que se ha cargado el juzgado, poco, no hay forma de ponerlo en marcha. Y ahora, contribuir Tonto necesario para esta, esta pampomina que ha montado el ministerio del señor Sánchez, es vergonzoso. Yo espero reunirme con todos los, con todos los diputados nacionales y Congreso que tienen que votar luego el pan ideológico del Tajo y darles cara a cara y a ver si son capaces de explicarme técnicamente lo que ellos van a considerar. ¿Qué van a votar? ¿Por qué van a votar eso? Si no existe real, es una decisión política globalista de alguien que no sé si será judío, si estará en Nueva York o dónde estará, es la muerte del levante español como producción agrícola y huerta de Europa. Así de claro. Y la gente hay que decir las cosas como son. Es que no sabe nadie nada por qué han votado, es que sí, que no. El otro día en el Parlamento igual. Oye, ¿por qué ha dicho que no? No, es que mi, mi partido, tu partido, por el amor de Dios, esto es algo muy grave. ¿eh? Esto es muy grave de que este país no nos dejan vivir, ¿eh? ni como queremos ser, una huerta como es Murcia, Alicante, Almería, conduciendo agricultura sin ninguna subvención, que la condenen porque interesa a alguien que no sabemos ni quiénes son. ¿Usted cree que el regante de, de La Mancha o el que está ahí en entremediato y ...sabe lo que ha hecho y con qué razonamiento ha hecho... ...lo dicen, pero, pero, pero sí, manipulado sí. como yo, como todo el mundo... ...estamos manipulando un sistema... La ministra, ...la ministra nos está vendiendo que esto es necesario... ...porque los ríos son un recurso que se agotan... ...y que hay que luchar contra el cambio climático... ...pues si me parece muy bien, por eso hicimos el memorándum... ...cuando no llueve, hemos estado aquí dientes sin, sin sin traer agua... Y Castilla-La Mancha y el río ha tenido el agua permanentemente. Diez meses sin regar. Y el, y el tajo con agua sin parar. Y en Castilla-La Mancha no ha faltado agua a nadie. Hemos estado toda España en sequía menos ella. Y está muy bien, pero hagan una regla de explotación como esta. ¿Sabe usted cuál es el cabal, el cabal ecológico del río Juca en su, en su ribera baja? Un metro cubo, 1,5 metros cúbicos por segundo. Sabéis qué cabal ecológico tiene el Segura? Que pasa por, por, por, por Murcia y, y llega a Guardamar donde coge el levante del agua. Dos metros cúbicos por segundo. Digo usted, ustedes, los ecológicos tienen que ser el directivo de toda España. O jugamos todos o no jugamos nadie. Y eso va a ir al Tribunal Supremo. ¿Me entiende? Si sí. en España por una carretera se va a 50 por hora, todos a 50 por hora. Y si en el, en, en el Tajo sin necesidad, ...hay que poner ocho y medio... ...vamos a ponerte en ocho y medio segura, ¿por qué no? Eh, eso es lo que le iba a preguntar... ...lo ha dicho... Eh, ...que van a llegar al Tribunal Supremo... ...¿de qué forma? ¿Porque hay unidad? ¿Es el círculo del agua quien está... ...quien ha... Eh, el, ...el organismo que está aglutinando... ...a todos los regantes de Almería, Murcia... ...y Alicante? Sí, sí, el círculo del agua es la entidad... Eh, ...aparte de regantes... ...lo eh, sabéis que... ...el señor Café caja pues también vive del agua, y el señor que transporta, y los almacenistas, y, y todos, y las universidades, claro. Es un, muy importante, esto funcionando hace cuatro o cinco años, la Universidad de, de Alicante, la de Elche, la de Cartagena, Murcia, sindicatos agrarios, todo el mundo que tiene que ser, los representantes somos del ciclo del agua, que para un poco también, ayudar y responsabilizar al sindicato, que no esté solo que se le apoya financieramente y, y, y vamos a ir con estudio vamos a ir a por todas yo personalmente esto es una decisión que quizás sea de las últimas cosas que tomo con el agua pero esto ha sido siete meses me voy a volcar porque voy a morir matando así de claro pues, clarísimo en declaraciones y en estudio y en trabajo pues, ya he estado toda la noche mirando el pan del Tajo que son muchas hojas pero hay que leer los bien entre, entre medias y vamos a ir a por todas, a por todas ...por defender esta tierra... ...y los ciudadanos luego que hagan lo que quieran... ...bueno Entonces, ustedes, están, ustedes están. están... ...al menos Lucas Jiménez... ...el presidente del sindicato regal de, eh, central de regantes... ...ya ha pedido el apoyo... ...de toda la sociedad civil de Levante... ...porque nos va mucho claro. en este asunto... ...claro, es que nos jugamos todos... ...claro que nos jugamos en Levante... El Alicante, justamente a veces en Alicante sin agua... ...es que encima... ...el, el juro que había lo puesta peor todavía... Sí, es, que es, es que no tenemos una provincia nadie que defienda esta, este territorio por Dios es que no hay nadie en años que se sienta que se juegue su puesto de trabajo como jugamos nosotros en decir las cosas claras chimo no, no lo ha hecho mire llamó ya no nos lo ha, lo ha defraudado el... totalmente totalmente los dos totalmente lo dijimos claro claro lo que no podíamos hacer clarísimo Y ahora encima de que no sé qué negociación han hecho, salen pascaleando esto. Cállese por lo menos, no digan nada, por favor, por vergüenza. Le... Cuando oí la declaración me sentí mal No sé, yo no sé por qué, qué papel lo han hecho. Cállese por favor, por lo menos, no insulten a, a los ciudadanos, por favor. Pues Ángel Lubina, ¿Sí? toda la suerte del mundo en esa batalla. Vamos a estar en ello, mientras nos quede un poquito reconocimiento y fuerza, porque los ciudadanos saben que tenemos razón y los ciudadanos saben que no se puede confiar en esos políticos que se están vendiendo por la tierra y los regantes vamos a desenmascarar a la gente que por un sueldo no defiende su territorio, por Dios Pues ahí queda vale. 101.4 Teleelch Radio Marca